Parlamentos inflamar, parlamentos inflamar, parlamentos inflamar. Poemas y palabras Poemas llenas de palabras. candela, llenas hasta de candela. que dieron, hasta que dieron, hasta que dieron. Luchadoras amorosas, luchadoras, luchadoras amorosas, madres amorosas, luchadoras tanucialmente <tú> por el ejército nacional, mal llamados falsos positivos se reúne en torno a la construcción de escenarios de diálogo y compartir de sabores. Se analizan las causas y los efectos que ha generado el conflicto armado en Colombia y los crímenes perpetuados por el Estado, aprendiendo a sobrepasar los dolores que ha dejado la guerra y la violencia. Asimismo, se reúne en torno a procesos de duelo, superación del trauma y trabajo psicosocial por medio de expresiones artísticas, que vayan en miras, a restituir simbólicamente las consecuencias a nivel mental y social que han ocasionado estos crímenes. La resistencia continúa y se fortalece. Las iniciativas de recuperación de la memoria por medio de las artes y del teatro ha sido una herramienta de una parte de la sociedad colombiana, algunos sectores de víctimas y dramaturgos, grupos constituidos y sociedad civil con el fin de dignificar el pasado, transformar el presente para mantener vivo el recuerdo de los familiares y por la reivindicación de la justicia. Las madres luchadoras amorosas resisten al tiempo y la impunidad, por lo que ahora son conscientes que deben seguir luchando por la construcción de memoria colectiva y por la justicia en Colombia. Ellas ahora participan en diferentes iniciativas donde, a través del arte y los derechos humanos, consolidan su herramienta de resistencia contra el olvido y la transformación de una nueva sociedad. Ellas estuvieron participando en Colombia, en Bogotá, un acompañamiento a víctimas de crímenes de Estado por parte de un colectivo que se llama Entrelazando, liderado por Ariel Arango Prada, en apoyo de Juanita Candelaria González, realizaron relatos de resistencia contra el olvido. Este ejercicio duró dos años y fue un primer laboratorio artístico-experimental enfocado en artes audiovisuales, con el objetivo de trabajar los sueños que ya estuvieron durante el asesinato de sus hijos. Este producto fue un cortometraje, el cual aportó al proceso de reparación simbólica y colectiva que estaba llevando la sociedad civil a estos casos de crímenes de Estado de lesa humanidad, eh, la la civil dice no más que de Estado, no queremos más guerra, no queremos más violencia en nuestro territorio. Aquí les hablo una exiliada desde Barcelona, Eh, hablándoles desde el corazón no queremos más víctimas de falsos positivos se continúa y se perpetúan los asesinatos en territorios de Colombia a una falta de la palabra del Estado, a ese tratado de paz que a mi parecer podría ser papel higiénico, tiene vacíos jurídicos que todos sabemos a qué apuntan y quién metió mano ahí modificando lo que durante dos años la sociedad constituyó en La Habana, Cuba yo dejo la duda Por nuestra parte seguimos luchando, seguimos resistiendo contra el olvido y este es un relato que debe ser escuchado por el mundo y lo vamos a transmitir y teatro de los sentidos nos ha abierto las puertas y vamos a echar toda la candela posible también empatizar con las situaciones de crímenes de estado que están ocurriendo alrededor del mundo no olvidemos Palestina no olvidemos Siria no olvidemos España y no olvidemos los estados de África que están sufriendo la opresión la esclavitud perpetua por parte de la Europa vamos a intervenir también allí alzando nuestra voz apague y vámonos les dejamos porque aquí todo arde vivarde yo me fortaleza pa' aguantar el mundo enfermo Este infierno de dinero y prostiulos de gobierno Pongo mi tiempo en esto sin sacar ningún pretexto Y quien es muy materialista entra y talo detesto Y lo perdono, no me abandono, no como cuentos Perdono a quien me ofende no me inventa Razones para matar a quien está muerto por dentro Abre los ojos todos y no solo dos cual tuerto Sepan que he vuelto Con ritmo con escudo Comparado con la voz de Dios Su voz suena zancudo Así que no se crean forzudos Humildes los saludo, El flow es el que pudo de las ideas, en esta patria que es quien pelea, si usted estudia y, lee, y le gusta el ritmo violento por parecer a dar duro compañero pues le cuento que, los reyes de rap de calle quieren reinar el planeta olvidan que el rap es música y música se respeta, rap no es solo vareta, pero lo malentendieron todo copas fumen siempre y cuando no se caen raperos es todos churros, si no tiene respeto el que es más burro, al lado que un ustedes siempre serán puros go, ah, de Guam y Lugoá por Ser real, creerse real si el ratón es al gato mal rato el da. Yo opinión ser real, creerse real. Mis planetas enrazas, nos hacemos los ciegos para no ver lo que pasa. Tío, yeah. se traza una línea absurda. Entre clases sociales y miseria abunda Que continente sube, occidente no interesa Desde que hay hamburguesa y cerveza en la mesa No se los que no piensan, televisionensa Y unas ganas de comprar inmensa Canten duro, yo no olvido los gritos desvanecidos de los falsos positivos Yo no vivo, si no escribo en nombre de los subversivos Que sin armas siempre luchan a favor de lo oprimido y se los pido, canten duro, yo no olvido los gritos desvanecidos de los falsos positivos Yo no vivo, si no escribo en nombre de los subversivos Que sin armas siempre luchan a favor del oprimido hey, Canto paro de las penas y no me enveneno, mi flow que me quema no más que la gema que habita mi zona, cuando se condena pa' que no se frena Y espera que tierra no muera mi gente prospera cuando entiendan que la espera no es sitio de guerra la guerra se gana mi pan, con sabiduría y con ganas se pelean donde nacen las ganas y sanan cuando por fin te amas Toda's corazones y canciones espera Tenduro yo no olvido los gritos desvanecidos de los falsos profetas no vivo si no escribo nombre de los subversivos que sin armas siempre luchan a favor de lo oprimido cantense los pido canten duro yo no olvido los gritos desvanecidos de los falsos profetas no vivo si no escribo nombre de los subversivos que sin armas siempre luchan a favor de lo oprimido Parlamentos inflamar, lamentos inflamar, lamentos inflamar. Poemas y palabras poemas llenas y de palabras candela hasta que hierro, hasta que liaron, hasta, que, liaron, hasta, que, liaron, poemas hasta poemas que María Sanabria, madre de Jaime Estiven Valencia Sanabria, es una de las víctimas de los jóvenes de eschuachas asesinados en Ocaña. El 6 de febrero del 2006, la brigada móvil 15 del Ejército Nacional lo asesinó y lo hizo pasar por NN una baja en combate con la guerrilla. María buscó a su hijo todo el día. ...y no lo encontró... ...al día siguiente hizo la denuncia en la policía de Soacha... ...pero como tenía 16 años... ...los oficiales le dijeron que seguramente había ido con su novia... ...sin apoyo y con otros 8 hijos... ...pasaron 7 meses de angustia y desolación en espera de cualquier respuesta... ...el 26 de septiembre se enteró por las noticias... ...que los muchachos desaparecidos de Soacha... ...estaban muertos en ocañada a más de 700 kilómetros de esta capital... Su hijo estaba en una fosa común, en una fosa com me dijeron que había muerto en combate el 6 de febrero a las 3 y media de la tarde, dos días después de su desaparición. Doris Tejada es la madre de Oscar Morales Tejada, uno de sus seis hijos, quien fue asesinado el 16 de enero del 2008 en el municipio del Copé y Cesar, departamento de Colombia, y está enterrado en una fosa común, y después de nueve años de incansable búsqueda, aún no... Ha recuperado sus restos. Lucero Carmona, madre de Leonardo Triana Carmona, ha soñado con su hijo muerto los últimos años de su vida. Él fue asesinado el 15 de agosto del 2007 en la vereda Monteloro del municipio de Barbosa, Antioquia. Su hijo desapareció un año antes, estuvo en su búsqueda y pudo recuperar sus restos. El caso de Lucero aún permanece impune ante la justicia. Yo no parí un hijo, ni para una guerra, ni para venderle a nadie, dice Luz Marina Bernal. Me pareció una humillación, me pareció como si nosotras las mujeres pariéramos hijos para vender. Yo le dije a un periodista, dígale al señor presidente que si él le puso precio de 18 millones de pesos a mi hijo porque es de un estrato bajo, yo le doy el doble por cualquiera de sus hijos. Yo veré qué hago con él. Y dígale que mi hijo, a pesar de ser un chico de educación especial, era un ser invaluable. Que yo aquí no estoy por dinero, estoy por la dignidad de mi hijo y mi propia dignidad como madre. Estas madres han participado en obras de teatro, procesos de reconciliación y reparación con otras víctimas por medio de expresiones del arte, conversatorios y sobre desaparición forzada, convirtiéndose así en un actor político de Colombia. El trabajo que realiza el colectivo Madres Luchadoras Amorosas se enmarca en un momento de discusión de los diferentes impactos que la violencia ha dejado en las comunidades y en las personas afectadas para aportar a los procesos de reparación colectiva e individual. Este colectivo recurre a expresiones del arte como herramienta de transformación de realidades, historias, sentimientos y emociones que ha dejado la violencia en víctimas del conflicto armado colombiano, como son las madres de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el ejército y sus fuerzas militares. Crímenes de estado y crímenes de estado y crímenes de, de estado y crímenes humanidad. de humanidad y crímenes Parlamentos inflamar, parlamentos inflamar, parlamentos inflamar, poemas y palabras llenas de candela, hasta que lloró, hasta que lloró, hasta que hasta